Este, bueno, sí, ayer estuvimos con el ministro y con la ministra Isla Barré en una entrevista muy importante que hizo la CGTO l a b a r、pues, r í a Estuvimos más de 40 minutos reunidos y entre ellos este, yo le presenté una, una carta o、oh, sorpresa de ella este, para, para el defensa de que no, no sé si usted se recuerda que hace más o menos dos años la. Presidenta de la Nación, nos reguló la actividad de los vendedores de diarios. Bueno, entre ellos tendría, tendríamos que estar ya en vigencia dicha actividad, y hasta ahora las empresas,、eh, Adira y un montón de cosas hacen de que esta actividad no se regule como corresponde. ¿Por qué,、uh -huh. ¿por qué le, hago, le hago esto? Porque los vendedores de diarios hoy. En la actualidad, en el país, aquellos que participamos durante los congresos de vendedores de diarios, vemos que día a día su, su sueldo se viene este, dando un, un, magro, un magro sueldo, viene a ser. Y bueno,、eh, principalmente los vendedores de diarios del país sufrimos mucho esto, aunque no es tanto también los vendedores de diarios de parril, porque quisiera decirle a. Este, a la audiencia y, y a ustedes también, que como ser en capital federal. En Buenos Aires, en términos de los años, se han cerrado 422 p r i s t e r o s Y bueno, todo esto trae aparejado un montón de cosas que, bueno, la empresa, las empresas no, no comprenden o no quieren comprender que nuestra actividad tiene que llevarse adelante sí o sí, porque esto viene de mal en mal. Ustedes Este, verá, nosotros hace cosas de 20 días estuvimos en un congreso y los que se llaman los del NOAA, que viene a ser Mendoza, San, San Juan, San Luis, todos esos, vienen los muchachos con, con mucho dolor, con mucha, con mucha angustia de, de aquellos carillitas que en el interior del país ya no. Ya, ya no le responde a nada, ¿me entiendes? Entonces, yo no es que hice la presentación a, a la viceministra en, en nombre del Sindicato Vendedores de Diario de Olavarría, sino también de, de todos los compañeros canillistas del país. Está bien. Ella, s t á bien. e o、oh, sorpresa de ella, de hacerle la exposición, ella está, lógico, está muy, muy al tanto. Me invitó que dentro de 15 días ella. Este, va a citar a todos los empresarios y entre ellos quiere que toda la exposición que yo le hice a ella、eh, esté, esté de, quien, de quien les habla para, para conversar esta cosa y poner esto en, en regulación lo más rápido posible.、Eh, de hecho,、eh, a, a ver, vamos a ahondar un tanto en la información. La ley está regulada, lo que falta es que se ponga en práctica, eh, eh, que se cumpla. Exactamente. Eso, lo, eso, como le dije al principio.、Eh, Eso, eso es lo que las empresas editoras hacen de que, de que todo esto este, lleve a una, una de, a, a, a una marginación de aquellos de los que menos tienen, como yo le decía a la, ministra, a la viceministra, este, y tomada con mucha atención, y este, le dijo, bueno señora, vamos a ver si podemos hacer algo, porque no, no sé si usted se recuerda que este, Cristina dice, le pidió a los canecitas a ver si necesitaban algo más, y bueno. Pero esto, dice, me dice Tomada, esto, a veces las cosas son así y hay, y hay que tomarlas como vienen. Le dije yo, sí, hay que tomarlas como vienen, pero cuando se l e r e g u l ó la actividad la desregularon en 24 horas. Y ahora, cuando la actividad hay que regu regularla, para decir que hace dos años, le digo, señor ministro. que Las cosas no, no van como tienen por los carriles que corresponden. Exactamente, bueno, tuvo mucha publicidad aquel anuncio,、eh, recordamos este, su participación en, en ese encuentro.、Eh, sí. Recordemos qué es lo que、eh, les significa en cuanto a derecho laboral、eh, esta ley ya regulada, Rodolfo, por favor. Bueno, esta ley regulada dice que, lo,、eh, ¿cómo le podría explicar?、Eh, hace una profe. Pro profesionalización de nuestra actividad. Antes había una ley del año 45 que la hizo el general Perón,、eh, que se llamaba la ley 12921, que el que vendía diarios y revistas no podía este, realizar otra actividad que era la misma, y esto asemeja y la hizo tan tan bien, la hicimos tan bien, esta que creo que, mire, me animaría a decirle que cuando se ponga en práctica va, va a ser mucho mejor que la anterior. ¿Por qué? Porque hoy la, la actividad se va a regular a través de, de, de, de, de, de una comisión, pero esa comisión a, hace de que hoy、eh, lo, que piden, lo que piden los trabajadores o los vendedores de diario de, de dicha actividad, este, ellos la rechazan. Y ese creo que fue uno de los errores. ¿Pero por qué los errores? Le voy a explicar. Porque ellos argumentan. De que la de, la, de que las cosas no son así. Nosotros creemos que es así porque toda la vida insistió esto, de regular la actividad. Y bueno, es un tiri a f l o j e que, que, que, que, que bueno. No sé cómo, cómo, cómo decirlo cómo interpretarlo. Está bien. Bueno, específicamente habla del derecho laboral de parada y el derecho a la línea de distribución、eh, con、es、su、claro. consiguiente estabilidad.、Eh, recordemos que lo que se regulaba precisamente es la distribución de diarios y revistas,、eh, algo que. Exactamente, exactamente. Eh, eh, eso es lo que hace、eh, y eso es lo que no hace de que ellos reconozcan. la ley.、Eh, Está bien. Bueno, entonces en 15 días tendría al menos una sí, sí.、Eh, respuesta por esto que le han、eh, comentado. No, no, no, ¿no sí, sí, sí. En 15 días me dijo: Yo lo, yo lo llamo personalmente y lo, y lo, lo voy a citar para, para debatir toda esta actividad. Y vamos a, acá, el ministro me ha dado orden.、Uh -huh. Dice: de, de todo, yo le presenté una carta de, de todos los estudios que, que he hecho y que hemos hecho en la Federación de Vendedores d e d i a r i o Esto lo hice yo personalmente, sin, le digo más. Sin consulta a la Federación, pero solamente el mirar de, de los trabajadores de, de, de dicha actividad. Está bien, bueno, viendo esta posibilidad de estar presente con el ministro de Trabajo, nada menos.、Y、nada menos, sí,、uh -huh. sí, sí. Eh, eh, abrió los ojos cuando leyó la carta, porque la, la, la leyó y, y, y la miró muy fuerte a la viceministra, como diciendo: Bueno, acá hay que poner las cosas en funcionamiento, porque esto parece que ya, ya está dando un tope que ya,、uh -huh. ya no va. Bien.、Eh, sí, recordemos、eh, aquel título que decía Cristina: Devuelve los derechos a los canillitas del país. Exactamente.、Eh, exactamente. Re, reafirmándolo en la práctica, me parece que es la mejor manera de cerrar aquel, aquel mensaje. No, no, no, pero usted recuerde el, el tiempo que ha pasado, casi ya dos años. Está bien. ¿Eh? Es, está bien. Bueno, esperamos entonces esa respuesta dentro de 15 no, no, días, sí, Rodolfo.、Sí, sí, sí. eh, Cómo no, cualquier cosita te lo, lo llamaré y le informaré el día que esté En dicha reunión, ¿eh? Muy amable. Muy, muchas gracias y hasta siempre. Rodolfo Pulido, secretario general del Sindicato de Canillitas de Olavarría.